media tarde en Buenos Aires. Dos vecinos del barrio se juntan en la esquina y charlan en la vereda. Por la calle, un auto toca bocina, el colectivero se molesta y un peatón intenta cruzar. ¿Qué, qué, qué, qué, qué, qué. Una vecina no reprime su risa mientras prepara el mate. Los chicos gritan. La tele está prendida pero nadie le presta atención. Popurrí. De poco en todo. Con Luis Alberto Cerres y Claudio Sorrentino. Producción general Claudio Rivolta. Buenas tardes, vecinos, buenas tardes, vecinas. Así comienza a popurrí de poco con todo en el aire de la AM 690 perdón, el Estado yo soy el enfermo y soy el que llega a horario hay otros que están sanos y siguen alegres por la vida incumpliendo con sus obligaciones como han sido siempre porque uno va por las calles de Villarreal y Versalles y ya saben quién es y de quién estoy hablando ¿eh? así que bueno eh, pero vamos a tratar de ponernos alegres porque ...hay que cantarle el feliz cumpleaños a alguien. ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas! Cumplió años... Cumplas, ...la luminaria de Basualdo y Ulrico Schmidl. ¿eh? Le decíamos un feliz cumpleaños. Hace un año que está prendida. De día y de noche, no se apaga nunca. ¿eh? Lo hemos denunciado acá, lo hemos denunciado en otros lados, y ahí sigue, impunemente prendida la luminaria de Ulrico Schmidl y Basualdo, un año prendida sin parar, entonces, ¿eh? Hay que darle un descanso, pobrecita, aunque más no sea, ¿no? Pero bueno, ahí está, entonces, la dedicatoria para el cumpleaños de la luminaria que no se apaga nunca, ¿eh? así que bueno 4642 5533 es el teléfono y nos pueden ver por eh, youtube también si es que le da el estómago no K24 en radio AM690 Llegó la rata que no, visita en grata reta, digo? la rata no qué visita más grata la rata digo pero bueno trigo buenas tardes audiencia gracias A por acompañarme habla del micrófono por favor. por favor no con la panza sino perdón usted me está diciendo que yo soy Moby Dick que soy un cachalote no, no, no lo digo pero lo pienso ¿eh? que soy un cachalote ¿Eh? no eso ya tenemos en la comuna 10 pero son hembras Cachanotas Con K No, que viene el jueves Dale, cerré eh, Tengo te Escucho con atención, cariño y humildad Sí Peque Ten... a mi estado gripal te voy a tener que sí. bajar tengo, tengo para darte eh, Primicias Sí primicias de lugares donde eh, circula eh, Revista La Bocina ¿Verdad eh, Versalles? No. <risa> no, no, no eh, Floresta eh, eh, Montecastro Monte ¿Qué pasó en Monte No, no, te voy a comentar Tengo quejas que hacer sobre el tránsito en la Comuna 10, sobre todo en la calle Juan B. Justo ¿Mm? que parece ser que... Eh... Bueno, ahora te voy a desarrollar cada uno. Quejas sobre poda, que están haciendo en la Comuna de no te pensás que esto es la sede comunal? Más o menos. ¿Tengo cara de Hipólito, yo? ¿no? Es casi. ¿O de Mascali? ¡No! Bueno. ¿Por o, la edad? O, o, o cara de Faría tengo. No, no, porque no soy tan... Bate, hacer red. Bueno, dale. No esa sonrisa. Vos. O sea, pues amargo, que... O sea que todo eso tenemos. Yo le acabo de cantar el feliz cumpleaños a la luminaria de Basualdo y un rico Schmidel. Ah, hace un año que está prendida noche y día. Hace no, un che, año, eh. Noche, ese es un, un tema de, de alguien. Porcheto, De de porchetto. Este, y tengo un que decirte que, no sé, eh, siempre lo he bajado, he grabado a una persona hablando conmigo por teléfono, sí. en donde me da ciertas y determinadas primicias, y sería, te pregunto, ¿sería traición si yo lo pongo al aire? ¿Pero vos le dijiste que lo estaba grabando? No, no. Sí, es sí, la alta tradición, claro, porque estás mandando la al frente pelo. a tu fuente, digamos. No, pero sin nombre, no tiene nombre, no sí, no dice... Sí, la voz mm -hmm. se, se denota. No, no, yo para decirte la primicia que después te voy a dar. Bueno, la de Monte Castro. Sí, tengo varios Después, bueno, además de primicias, hay noticias. Claro. Está el área 30 de Villarreal, por ejemplo. ¡Oh! Y todavía no explicaron bien qué es. Es una, una cantidad de, de, de loma de burro que van a poner. No es solamente loma de burro. O sea, y reducción de, de, de velocidad a 30 kilómetros. Pero no, no dicen por qué este, la, las lomas, por qué eh, le dicen eh, área 30. Y bueno. Área 30, podés circular a máxima 30 kilómetros por hora. ¿Y por qué le dicen Área 30? No, ¿y no puede ser que sean 30 manzanas? No, son 47. ¿Y ¿Por qué no le dicen Área 47, entonces? Porque ustedes son una manga de salame, che. No, perdón don Salame murió. Sí, Quedó. pero los parientes quedaron todos en Real. Quedó Juan Pablo, que... Y Doña bondiola no, para doña bondiola está en montecastro no la nombré, por favor te lo pido doña bondiola Que capaz que viene no día qué va a venir bueno cerres eh, eh, área 30, querés hablar de eso o querés empezar por tu primicia don este doña bondiola <coughs> Si es por las fotos que he visto últimamente se se ha convirtiido no doña bondiola, Si no en muerta de la bocha. Mirá, entre el cachalote, con K, y la mortadela bocha cerra, te estás quedando sin amiga, te digo. ¿eh? Bueno, ya esas dos ya, ya, no, ya no eran amigas mías, se habían enojado conmigo. Acordate las cosas que dijo un día que... Vos te habías ido de vacaciones por por un fin de semana y vos llegaste yo llegué tarde, tarde media hora una antes, hora, que, media hora antes que termine el programa. Por la media tarde nada, claro, más nada, nada más. Me había quedado totalmente dormido. Sí. Cosa que asumí, ¿no? Este y, y bueno, la otra ¿Cómo andan? Bueno, está bien. Eh, tenemos ¿cuál? mucha información, no vamos a perder tiempo. No, no, vamos a ir eh, primero a una eh, tenés la la la, la tanda a una tanda publicitaria y volvemos inmediatamente bueno. sabemos que la seguridad es un tema importante para todos por eso seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad el nuevo sistema integral de seguridad pública se basa en un nuevo modelo de formación profesional y está abierto a la participación y auditoría ciudadana todos los vecinos podemos aportar ideas colaborar con información y supervisar el funcionamiento de las fuerzas Seguimos trabajando para vivir cada día mejor. Vamos hacia una ciudad más segura. ¡Vamos, Buenos Aires! tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar barra comunicación social barra registro de medios vecinales. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Bueno, estamos nuevamente aquí en AM690 eh, Conocida la radio Porque yo la he... Eh, vos sabés que yo soy incapaz de decir A la gente Claro, Cerres O sea, en lugar de presentarse Dice, soy Luis Alberto Cerres dice, no, yo tengo un programa de radio Tengo cuatro eh. Tengo cuatro entonces, este, eh, O sea, te sos pariente directo de Don Salame Yo creo que soy Tandilero Bueno, y, y la conocían a la radio. Sí, la conocen, la conocen. Este, bueno, eh, no solamente el área 30, este que va a haber eh, este este fin de semana entre los vecinos, porque oficialmente no no ha este ha habido noticias, sino entre un, grupos de de vecinos en Facebook eh, de Villarreal, ha salido que se va a convertir, porque este esa nota salió en Clarín. Sí, o sea, hay que decir la verdad. Clarín la levanta de la página del gobierno de la ciudad. Claro. O sea, no inventó nada. Clarín ni tiene eh, ni aporta nuevos datos. Claro. Quizás lo único que aporta Clarín, de nuevo, que no sé si es de nuevo, alguien se lo dijo o lo inventaron, es que el área 30 de Villarreal está consensuada con los vecinos. Los vecinos, no, al menos, este eh, en los grupos... yo Por estoy que en tres, aparece en las redes sociales... En los tres grupos que estoy de, de, de aquí, Villarreal, yo vivo en Villarreal, mm -hmm. y Villarreal decimos y contamos todo, fue sorpresa. Un, uno de los vecinos le sacó foto a Clary... Sí, sí, y lo subió... Y lo subió a, sí. a, a, al, a los grupos, y ahí empezaron los debates. Entonces, este... De ahí es donde sacamos la información. Pero ni la comuna, ni el gobierno de la ciudad... Eh... No, la comuna siempre ajena a todo esto, pese a que es una zona bien barrial, ¿no? no, no que totalmente. es donde tiene que, que mandar la comuna. Y así como eh, vos estás nombrando la comuna, te empalmo con que este, eh, la comuna no tiene injerencia en las obras que se están realizando tanto de envejecimiento de López de Vega como... De no, no tiene nada que ver, lógico. Eh, y no tiene que ver en, en la mayoría de las cosas. En la mayoría de las cosas que está pasando. Tirar... No quiero ser malo, sí. pero ¿y entonces para qué está la Comunidad? Claro, y bueno, vos fíjate que eh, este gobierno, este, el actual, el de Rodríguez Larreta, eh, profundiza más lo que había hecho eh, Mauricio Macri en sus dos primeras etapas no del 2007 al 2011 y de 2011 a 2015 como jefe de gobierno. No les interesa la comuna. Lo, lo dieron y hicieron este poner en vigencia la ley porque supuestamente entre comillas respetan eh, los dictámenes este jurídicos. Sí, la justicia lo obligó a que convoque a elecciones, Entonces, porque si no no llamaba no tampoco. Llamaba. Eh, no aplicaba la ley mm. 1777. Sí. Ahora ¿Qué hace la Larreta? Te dice, vamos a sacar el plan, vea, elige, y hace publicidad inmensa con un, un, un presupuesto nada más de 500 millones de pesos, que es, uh, para las obras que se necesitan en la ciudad, es, no sé, un vuelto de un sí, chicle. chirolas. Un vuelto de un chicle. O sea, para vos, para mí, para, para todos, 500 palos argentinos, es una, una moneda importante. Sí, Mire, serían, no sé, este, 30 millones este, de dólares. ¿Oh, ¿Cómo? <ríe> Más o menos, ¿no? este, pero para, para, para el gran público es nada. ¿Te das cuenta? Para gran, claro, las para, grandes obras. Para las grandes obras no no significa, no, no, no significa nada. Y con eso este bastardea el tema de las de las comunas. O sea, bastardea a, a sus propios presidentes que son de, del partido sí. gobernante, del color político gobernante, bastardea a los 6 juntistas tanto del del eh, color gobernante como no de, otro, de, de otros sean. partidos, el respeto lo tienen que tener y bastardean la, sobre la, todo a los votos que tuvieron los lo, sobre, todo, sobre todo bastardean, sobre todo bastardear a los vecinos, a los mismos vecinos que le dicen, "Comunícate con Bea Elige sí. para dar las sí. Bastardean a un, a un órgano que es el Consejo Consultivo que este, eh, organiza a los vecinos, según la ley 1777, para elevar proyectos, lo mismo que hace sí. vea Bueno, ¿y qué hacemos con el área 30, que no fue consensuada con nadie? No, no. no eh. La comuna no sabe nada, una vez más, totalmente. se entera por, por el Clarín. Totalmente, totalmente. Eh, me parece que eh, le está errando al bizcachazo, eh, Rodríguez Larreta, y eso va a ir en contra, me parece, va a ir en contra en, en octubre. ¿Te parece? Sí. Yo te pregunto esto, suponete que... Tiene el apoyo del gran medio, ¿no? pero bueno No, más allá del apoyo de que hoy Clarín es leído por una minoría. No es como hace 40 años, eh, hoy los diarios no tienen tiene muy poca influencia, tiene más de influencia papel. Sí. Bueno, pero el portal tiene más influencia Aunque el portal te quiere cobrar también ahora. ¿no? Eh, los medios eh, audiovisuales, pero yo te pregunto esto, suponete que se hace el área 30, cosa que eh, hoy es una promesa, dicen que va a estar lista para septiembre. Se hace el área 30 y queda linda a la gente, al común que desconoce todo esto de que lo tendría que haber hecho la comuna, lo tendrían que haber avalado los vecinos. El común desconoce todo esto que si sí lo nos sabemos nosotros. Si queda lindo, ¿qué pasa? ¿Va a ser beneficioso para la reta o va a ser perjudicial? o la gente va a seguir pensando, eh, ¿y vos querés no que nada consultó? más que, vos querés que nada más el tema es el maquillaje de que si sí queda lindo, ¿no? Maquillaje ya viene la la la, la, la ciudad viene maquillando desde 2007. Con los que... resultados a la vista, ¿no? Este, o hace sea, no año... perdieron una elección los tipos. Hace 10 años que viene maquillando, pero no viene profundizando. Dólares. Esto me parece una falta de respeto este o de la ciudad o del de, de gran medio decir que fue consensuado por los vecinos. Y me parece... Pero eh... alguien se lo dijo a Clarín. O sea, es una falta de respeto en todo caso del gobierno. Y, pero a lo mejor clarina ese no lo tendría que hacer público, mira ah, estoy investigando exacto. cómo es el área 30 en otros lugares de, del mundo Encuentro en una pequeña ciudad española, viste que España está lleno de pueblitos no sé sí. de, de mil dos mil personas bueno en una de ellos esas... te decían ellos te decían las viejas vecinas españolas, yo tenía una señora doña luisa que te decía, "No, yo en España este cosechábamos." Y yo le preguntaba, "¿Pero cómo?" Él? Yo estaba viviendo eh, viví en, en Buenos Aires, sí. una ciudad industrializada, ese. Sí. De... Pero esto se hace en Madrid, no, en mi en mi en mi pueblito. Y bueno, pero mi papá también tenía eh, vivía en un pueblito, en una chacra, eh. Le digo, También, con... no, porque acá no se hace eso. <risa> claro, La gallega es decir, había, hecho plata, había hecho plata con, con los, los bares y demás, pero este le tiraba... No, sí, por supuesto. Eh, bueno, en uno de estos pueblitos españoles iban a poner un área 30, eh, para que los autos anden a menos de 30 kilómetros por hora, iba a ser debatido en audiencia pública. Ajá. Uh -huh. Y por lo que pude ver en internet, los vecinos estaban eh, con resistencia. A sí, esta. puede ser. ¿Y quién te dice que este los vecinos no estén con resistencia de de, de que se coloquen los en la ruma de burros como área 30? Una cosa es que vos te digan el, el área 30 y que vayas a 30 kilómetros por hora. Sí. Y que haya eh, oficiales de, o efectivos policiales con algún medidor y que te diga usted iba más de de treinta y te abre una acta mm. eso es una cosa otro tema sería que éste te pongan como área 30, las lomas de burro uh -huh. porque terminan rompiendo todos los este los autos la loma de burro otra cosa sería un reductor de velocidad esos de plástico o un poquito más abajo no, bueno, ahí hay un montón de de medidas que van a tomar, reductores de velocidad en las zonas de entorno de las escuelas, no vas a poder andar a más de 20. Bueno, eso rige ahora, lo que pasa es que no lo no, lo, no a, lo llevan a cabo. En, en Irigoyen van a peatonalizar algunas zonas también. En Irigoyen este delante de, de la de la escuela CEA tenés este círculos que donde dice 20. Sí. ¿Y por qué no se cumple eso? En Tinoagasta también. ¿Por qué no se cumple eso? Ahora bien, el tema de fomentar el área el área 30, primero en Villarreal, porque esto es una prueba. Sí. Después lo harían en otros barrios. ¿Va a ser para beneficiar al vecino o va a ser para castigarlo? ¿O va a ser para castigar a los vecinos automovilistas? No, querés que te, te diga, no, bueno, yo te, eh, te decí lo tuyo y yo te lo voy a rebatir con yo otra cosa. Yo lo que pienso es, sinceramente, ¿eh? te hacen el maquillaje, te ponen el pastito y la, la florcita, qué sé yo, y después te viene con la multa. Dicen que no va a haber fotomulta, no va a haber cámara de fotomulta, pero, pero va, a sí va a haber agentes de tránsito. Y es lo que te estoy diciendo, si hay un agente de tránsito... Que vos... yo no quiero agentes de tránsito, yo quiero policías. ¿Por qué? El policía te puede controlar tanto el tránsito como el chorro. ¿Vos querés chorro grises? No, no, policía, la federal. La no más federal. No es más federal, bueno, la policía de la ciudad te puede controlar. tanto al En tipo... la ciudad no es federal, en la, en la provincia sigue sí federal. Sí, sí, sigue habiendo policía federal en, en todo el país. Sigue habiendo... Eh, no no quise decir sigue habiendo. Digo, el, el policía de la ciudad te puede controlar tanto el aumento de velocidad del tránsito como el tipo que, que le manotea la cartera a una Perdóname, señora. Perdóname, pero el policía de tránsito también lleva pistola. De... Eh, de con, con el arma para disparar. Porque vos sos tan... Salame también, don... Vos sos de ese sobrino de, de don Salame, que, que sos capaz de decir... Sí, sí, no entiendo qué me estás diciendo, Cerré. Soy, <risa> <risa> soy tan Salame <risa> que no entiendo. <risa> sí, masculino no puede Bueno, eh, no sé. No sé lo que estás diciendo vos, si son de esos agentes, ¿eh? No, pero yo he Porque visto hay otros, agentes, he visto policía ejemplo, o, o o que, eh, que dicen civil, atrás el... hay personal civil que controla a los chicos que salgan de la escuela, eso no están armados. No. Yo te estoy diciendo el que tiene el chaleco refractario... el verde. El verde que dice policía de tránsito y tiene el arma reglamentaria sí. en la cartuchera. Bueno, y ese puede eh, dice tránsito. Si tiene si tiene dice si tránsito, tiene pistola, debe ser... intervenir en un ilícito. Y si tiene arma, debe intervenir. ¿Qué va a hacer? ¿Para entonces no le den arma. A ver, si no puede intervenir, no le den arma. Pero porque... esto tendríamos que haberlo pensado antes. Se renova ahora que sí, está tipo en la calle. está panando, señor! ¡Me está panando! ¡Me está violando! Yo soy de tránsito, jefe. <risa> Lo filmo. O sea, tengo el chumbo por si... No sé. en rojo, entonces le tiro la goma. Claro. Está bien, pero bueno... Y es complicado esto, es muy complicado. Y si el Área 30 está hecha, sobre todo como prueba en Villarreal, por el tema de los afanos, que vos acordate que los mismos sí. vecinos en las mismas redes es una zona muy están sensible. diciendo sí, sí, que sí. hace, por lo menos de a principios de este año, esta bueno, parte, es parte en la, en las áreas 30 son parte del Plan Integral de Seguridad. O sea, vamos a estar en toda la ciudad andando a menos de 30 kilómetros por el tema de, de los afanos. O sea que vamos a tener largas filas de autos circulando por las calles interminables para llegar a tres cuadras. Pero estamos seguros. ¿eh? <risa> sí, seguro que nos van a afanar. Sí, porque si va despacito el chono se te cuelga la tarilla. Claro, te manotea y te pasa la mierda. Va más rápido corriendo que con el god. ¿Qué llamas a la gente de tránsito? <risa> no, no, no no puedo. No, no, no, no, eh, no puedo. Saco foto, saco foto. <risa> qué, que todo esto. qué desastre, qué desastre. Pero bueno, esperemos que lo que nosotros no sabemos, sí lo sepan los que idearon todo esto y ¿no? que lo expliquen, porque a ver, vos recién dijiste, Uy. al gran medio Uy. se Pero... lo dieron o el gran medio se metió en la, en la página de la... Lo levantó, de, de, para lo levantó. Lo de levantó ahí. de la página sí. de... Ahora, ¿por qué tenemos que, eh, nosotros, periodistas, tener que ir a la página del gobierno de la ciudad cuando el gobierno de la ciudad tiene que, como obligación, comunicar todos sus actos de gobierno? Y este es uno. ¿Y por qué siete señores que integran la Junta Comunal se enteran por el diario también. ¿Y por qué los vecinos, que son los mayores damnificados o beneficiados, en todo caso, según cada uno lo piense, ¿por qué los vecinos también se enteran por el diario? Es muy raro todo esto, ¿no? Sí. O sea, digo que <coughs> los actos de gobierno es una obligación por eso te digo que citarlos es... y consultarlos antes de ponerlos en práctica para ver qué, qué efecto puede tener en la población por eso te digo que este gobierno profundizó profundizó este esta gestión de gobierno gestión Larreta, profundizó el tema de no de ninguna claro, a las comunas ningunaidad a las comunas de hecho está o sea, la reta sería un gorila de las comunas. <risa> claro. Bueno, vamos a otra noticia. Sí, otra noticia. El área 30 ya quedó ahí. Sí, sí, porque mucho más que que, que vamos a guitarrear. No si no podemos puede... guitarrear, nosotros no estamos acostumbrados a guitarrear. Nosotros decimos lo que vemos, lo que sabemos y ponerle afirma que cuando decimos es verdad. Eso es no hay cutía. Entonces no, no nos gusta guitarrear. Mejor sí, eso, ya está. ¿Qué eh, tema sería este nuevo? ¿Se este nuevo es eh, va a venir el eh, pasado mañana en la bocina de mi barrio, el juntista eh, eh, K. Eh, Leo Farías. Leonardo Farías, de la Cámpora. Eh. De la Cámpora, que este junto con toda la, la oposición, sobre todo los del Frente de la Victoria, hicieron eh, audiencia pública para oponerse al tema del... Eh, Código de eh, planeamiento El nuevo código de planeamiento Ayer me envió una foto En donde está este hablando En la audiencia pública uh -huh. Yo le dije si podía venir hoy Y me dijo, se me complica Entonces le dije, veníte Estaba el... programada para mañana sí Pero como vos No sé lo que venga al mar Claro, me robás las estrellas. Yo sinceramente de ser ya sabes lo que pienso, ¿no? Pero bueno, dale, sí, seguí. Eh, entonces en la, el jueves, para, para el jueves, en donde nos va a ampliar eh, lo que nos lo que me estaba diciendo y lo que te estoy comentando, ¿no? Si querés te muestro la foto del, del juntista donde está este hablando, acá está. Sí, está hablando. Está hablando ahí en la eh, la la cámara, ¿ven? ¿eh? juntista ese, Leonardo Farías. Sí, habla. Eh, habló en la este audiencia pública de ayer, dice que le fue bien. Entonces, me va, supongo que mañana el, el jueves cuando venga, eh, me va a comentar, nos va a comentar mucho más. ¿No? Bueno, y le vamos a preguntar ahí entonces claro, del área 3, del centro comercial de Jonte. No, del centro comercial de Jonte, que vos querés, ya estás rompiendo <risa> la verga. Este, porque eh, no te gusta que te traigan primicias. <risa> no, al contrario, o Sergio. <risa> tu lugar. Estoy terminando la nota, ¿viste? Ah, bueno. Eh, la empresa eh, sí. le adjudicaron a número 2. Sí. cuyo nombre es Y eh, Ilubaires para ¿Cómo? Ilubaires. Ilubaires. Ilubaires, y Ilubaires. Y Lubaires. Con y o bilatina. Y latina. Mhm. Uh -huh. Este eh, Y va a empezar una semana y media más, este ya empieza. ¿En una semana y media más? Sí, ya empieza. ¿Y esto quién lo confirma? Me lo confirmaron de la Junta Comunal. Ah, una voz oficial de la Junta Comunal. Sí, el señor Mariano Rodríguez de Mariano González ¿Y quién es? Vendría a ser el número 3 ¿Y de 4 quién juega? ¿Al arco quién pasa? Tito Vazca Al arco Bala Ballena Qué difícil hacer un gol Tapa todo el arco El cacharote te gato el arco de número 9 basta, está Leo Ferre, Basta, por favor, ubicate número 9, Leo Ubicate De 5 La línea me esplede Bueno Entonces Porque como es chiquitito todos los 5 son chiquititos En una semana y media Según la, el presidente de la Junta Comunal No, no es el presidente es, este eh, Viste que el jefe de gabinete del presidente sí, Rubén Es Rubén Pulis, Pulis, Pulis, ya, sí Y bueno Vendríamos a ser el ministro de... De planeamiento, sería, o de desarrollo, o de... O de bueno, un ministro. De gas, ¿eh? Eh, Mariano González. este Pero por presidente. eso, tanto Ulises como este Mariano trabajan con el presidente. Sí, trabajan con el el bueno. pero no fue el presidente. No fue el presidente. La voz de, del presidente no fue. Está bien, bueno, ¿No? mejor, cuanto antes empiece mejor. ¿eh? Y eh, rectifico una noticia que, este por supuesto, está en la nota que le hice a a Cacho Mascali eh, no quebró la empresa de de López Vega la que que es, que es este estripartita porque es una vereda eh, a la comuna 10, otra vereda a la comuna 11 y, y este eh, de después febrero. de después desde General Paz va a ser 3 de febrero el embesecimientos desde, desde Tinogasta hasta General Paz eh, no no no quebró, no, no quebró y pudo haber eh, que no le aprobaron algún tema en especial y sí, por, por eso, eso quedó para se estuvo una o sea, semana la sigue haciendo desde, la misma la empresa la misma empresa que fue adjudicada en su momento ¿viste? Bueno, porque a, ayer este estuve Conste que esta desinformación no la inventamos nosotros, a nosotros nos llegan datos de funcionarios, ¿eh? Pero claro, el juntista este Cacho Mascali, que es un muy buen juntista, que no me va a mentir Pero hoy otra persona me dijo, a lo mejor se confundió, y porque me dijo muy seguramente que había quebrado la empresa de, que estaba ahí en, en Montecastro. Plan Obra. A lo mejor se confundió con el tema de... de bueno, cuando de yo PD, le pregunté digamos, el 25 de mayo, me dijo, no, la otra también quebró. Ah, bueno. Entonces la palabra también es la que... La que confunde. Pero bueno, está bien. Él eh, puede haberse confundido, y todos, todos somos eh, humanos y nos podemos equivocar. El tema es no hacerlo de mala leche, nada más, y Por nosotros si tampoco informar no. de mala leche. ¿Y cuál sería la intención? no este Bueno, bueno vos fijás, eh, ¿cuál sería la intención? Vos sabés que a nosotros dos nos tienen eh, eh, apuntados en la, en, la, en la Comuna 10 como hostiles. Como dijera en la película Avatar, <risa> los hostiles... <risa> eso nunca va a suceder van a ocupar este la comuna bueno este los hostiles ¿Pero seríamos ¿Pero por qué hostiles? Y porque acordate que nosotros le dábamos duro y parejo ah. a la gestión Ferrari. Bueno, pero se lo merecía, ¿no? A no la ¿no? Ferrari ahora. No se lo merecía. No, Ferrari la verdad que hizo lo que quiso. Por eso se lo hizo merecía. Dice que quiso eh con el silencio de del el resto de la junta a veces el bloque K decía algo y a veces no ¿eh? mm. vos fíjate que este nadie que ferrari daba a conocer las actas de sesión sí, sí. cosa que bueno también la tengo otra es... primicia Tampoco. bueno a ver. también tengo otra primicia sí. acerca de eso sí sere saber que este de boca de, de este muchacho sí que yo lo vi el 31 de mayo en, en el acto de entrega de la Eh, bandera de ceremonia de la plaza... Las Toscaneras. Las Toscaneras, y le dije, loco, la verdad que la comunicación entre la comuna y nosotros, y los, los vecinos, es muy mala. Tenés razón, y bueno, vamos a trabajar en, en eso. Tal vez, tal vez, la semana que viene haya una primera... Este, Para el día periodista no de mañana el día del periodista y mañana es el día eh, del cumpleaños de nuestro productor eh, fumasoli mañana fuma bueno. ya sé que le voy a regalar un cenicel <risa> no, un par de <risa> un par de malbor sí <risa> no si no, él es... no tiene que fumar más eh re, basta Basta de, de fomentarle el vicio ese muchacho. Bueno, dale, ¿y? Entonces la semana que viene habría una reunión entre la Junta sí, Comunal y la prensa. Supuestamente. Hoy otra fuente me dijo... Perdón, ¿esta reunión es la misma que estaba armando la colega de la posta capital? Sí, la posta capital se subió... Al carro de, de mis palabras con Mariana González Porque ella no habló Ni estaba en el momento que yo hablé Con Mariana González, con Mariana González Y Tito Vázquez presente ¿Vos le podés decir esto a Isabel? Por supuesto ¿En la cara? Pero vos... Ah bueno <risa> me, Isabel, conoces, me, conoces, nota, ¿eh? me conoces Me conoces hace 31 años ¿Vos te crees que...? Es el gordo, no el bobo ¿eh? ¿Perdón? No, nada, digo que a veces me duele ah. el bobo <risa> ¿Y quién está gordo? El corazón. ¿De grasa? No, ese es el tuyo. Basta, Cerrés. Eh, ¿Podemos poner Coto? O no. Carrefour, aunque sea. Si o no Walmart, que alguna vez... Basta, loco, basta. Eh, vamos a cortar esta situación. Ahora seguís hablando. Un atando y volvemos.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 Tiempo podrido, pues con todo. Eh, nuestro repisa, medio de comunicación es se... el 46425533, pues no, 533cito te un... para mí. Salvador. ¿Y de qué quieres el tecito? <risa> tengo de tiro, qué tengo te. <risa> ¿Cómo que me tengo una bufanda? Sí, porque ese frigito. <risa> tengo de te negro, tengo no, te, te, verde, te. Tengo te, tengo de rojo. Te, tengo té te de manzanilla... No, té de té... Y té de, de mandarina, nargi y pomelo... Eh, quiero té green, hill <risas> Ayer le dije a uno que se, y casi se enojó... Porque... <risas> y sí, los mozos no son muy afectos a los chistes... <risas> no, este no era mozo... para que te lo voy a buscar... Bueno, bueno mientras tanto damos comienzo a la nueva sección... Leyendas de la Biblia Acá te traje El Cerre. tecito, pará No, pero eso lo escuché en serio allá, eh No me habrán agarcajeado el té, ¿no? tan si te porque entonces el te... Gilso y yo <risa> mira la espumita que Bueno, serres, leyendas de la Biblia, esto es oh. en serio, ¿eh? <risa> sí. te, digo, te, te pregunto. Sí. Siempre una, una duda, <risa> que, no <hay> duda <risa> que no es duda, eh, que no es. Eh, no? ¿Viste que te dice <risa> Dios se enojó en un momento dado con con Adán y Eva? porque le comieron la manzana del fruto prohibido, y dijo, bueno, loco, se me van, <risa> parten de este... De este... Sí, ¿qu -qu -quién? Yo no estoy para mantener más <risa> pagos, dijo. Claro. No me vienen a... No me... me están rascando todo el día el higo. Claro. Que no es el higo, porque ustedes no se lo pueden ver, porque claro. no es hoja de parra. Que vos, Adán, correr hojita y... ¿Eh? No, para eso te la hice... Eh, se me van de acá porque no me hicieron caso ¿eh? no me van a hacer caso se y me va a es muy sospechoso todo ya desde el comienzo con el tema de eh, dios y la religión y lo digo yo que soy creyente ¿eh? creyente de que supongo que hay algo ahora que no sé supongo que hay algo que no sé que está mucho más elevado que nosotros esto dicho en serio pero a ver dios crea al hombre a la mujer al árbol de la vida Dios crea al hombre el hombre creó los dinosaurios no, los pará, dinosaurios pará, crea, pará. se comen al no, hombre pará, pará. la mujer plantiate eh... en el Génesis Planteate en el Génesis oh. estás en el paraíso murido, en el, el Edén sí sí ahí no hay tiempo pero hay mucho mucho mucha belleza mucho mucho movimiento mucha belleza y ahí Entonces está el hombre, está la mujer, está el árbol de la vida. Cae la manzana y vos podés creer que en semejante paraíso tiene que aparecer una serpiente y decirle a Eva, ¡una serpiente! ¿Por qué me mirás? Pero no no podía ser otro bicho, ¿qué ¿Qué es que yo, un, cacharote, un cacharote que salga del agua. Un cacharote, sí, algo. Un cacharote y va y dice, ¡viva! ¿Cómo estar la serpiente... Mi sí, en ese arte eh, que la serpiente sería el diablo, el ángel caído. Pero entonces Dios creó ahí y metió al diablo ahí en el, para que metan y, la cola. Y pero si diablo, vos, y esto te lo digo en serio. Eh. Dios y el diablo son dos perversos. Según las religiones. Son dos perversos Porque te dicen todo amor, amor, amor la, la, las pestañas. No, el diablo no dice, amor. No, no, no. Pero Dios, tu amor de Pastaña, te, te permite que esté el diablo. Andate al capítulo de Job. ¿Qué dice Job? Job es el pobre hombre que era muy que el, justo. y Que le saca... Que, con le, con que, todo. que el diablo le viene y le dice, yo te voy a... ¿Vos crees todavía en, en tu creador? Yo te voy a, te voy a curar. Y le, le, y Dios permite que se le muera la mujer, se le mueran los hijos, le agarren... Ese, este pestes, eh, se le muere el ganado se le prende a fuego las cosechas todo y después él, como yo todavía sigue diciendo, Dios es mi creador lo recompensa con nueva mujer, nuevos hijos nuevo ganado eh, y hacerlo más rico de nunca sí. eso es el perverso Porque yo no quiero otra mujer, estoy enamorado de esta claro Yo, yo no interior, quiero Dios. <risa> No quiero otros hijos este eh, eh, Son míos esto ¿Por qué me, me haces el dolor de perder a mis hijos? Mm. Y Dios ahí está como haciéndole la, la cabeza histéricamente Al Total. al humano junto con el otro Claro Con, con el maléfico el, el otro te dice Este este te lo hago mierda <risa> <ver>, Hacelo, vale, <risa> hacelo ver. Hacelo pero no toques la, eh, el pecado para eh, porque le había dado eh, el del libre albedrío. No le toques el libro albedrío. Pero hiciste mierda por Job. Claro. ¿Eh? Ahora bien, cerres la historia de Job pareciera que ocurrió la historia de Adán y Eva. Ocurrió Y supuestamente, porque a, a, además te digo, los echa Dios de del paraíso. Y le dijo, váyanse y, re, y reproduzcan. ¿Y por qué y los echa? Y multiplíquense. Porque eso es fundamental. fundamental los echa para... porque no le dio pelota. A Eva no le dio pelota. A le dijo... A le Pero dijo... entonces Dios nos quería como juguetes. Y claro. mira yo te voy a decir lo por que... ¿Por qué no nos puso cuerda entonces? Nos ponía cuerda y listo. Yo te voy a decir lo que nos, eh, lo que me dijo hace en 1984 por ahí que yo vendía publicidad para recorriendo la... No, no está bien, sí, sí. sí. En 1984, punto. En 1984 este un, un Testigo de Jehová que tenía un barcito que daba comidas en la parte de atrás del cementerio de San Martín. En la Avenida 3 Febrero decía que eh, la tierra para dios era el la palangana donde él reposaba sus pies esa fue la metáfora que me dice sí. que me... que nosotros éramos su divertimento su alegría ahí a juguete acuerda and está, estamos o sea soy un testigo de jugada cualquiera <risa> estamos a sí a dos centímetros no Claro. No, y pero digo, el tema era que el árbol de la vida te iba a dar una información que Adán y Eva en ese momento no tenían. Porque inclusive no se veían sus partes íntimas, lo tenían vedado. O sea, y quizá por eso eso ese lugar no, era el va, para eso. yo no sé si está bien. Bueno, era sí, eso no, es lo que te dice. Eso es lo que te muestra hasta ahora. Pero lo que te dicen, o sea, te mostraban hasta ahora. Hasta hace un par de años que empezó todo a, a partir de la de la vuelta a la democracia o a partir de los 90 con con la aldea global, no vale. empezó a hacerse otras cosas. Pero te decían que andaban desnudos, no que andaban con las hojas de paz. Sí, pero no se veían porque, las partes pudendas, R. Porque... ¿Qué te decían en la década del 60 sí, cuando nosotros que... estudiábamos? Y sobre todo en la década del 60 tomar el, el la comunión. o ¿Sabés lo que era, no? Bueno. Era la edad media eso. Totalmente. Totalmente. Por eso no entiendo cómo a nosotros, a nuestra generación, no nos entienden y nos achacan de que nosotros no hicimos nada con el dale, tema. De... Pero no mezcle las cosas, dale. No, bueno. Todo tiene que ver con todo, no, dijo uno. mentira, eso es un verso. ¿No? Ese no no leyó la Biblia. Bueno. Eh, a nosotros, a mí, cuando yo tomé, el, eh, el hice el catecismo, porque tomé la comunión, me decían, andaban desnudos, ¿y qué pasaba? imagínate dibujar una teta en, en, en la década del 60 era, oh, pecado carnal, y vas a tener, vas, vas al infierno de... de Consumte. Con el, subte, con el sí. Tomás era el, el él el rápido Tomás. <risa> Tomás era y vas a, a, al infierno de una. ¿Viste? Entonces te brujaban con la hoja de coronateta. Y porque andaban desnudos, ¿cómo iba a Pero si no se podía ver las partes, ¿verdad? Dios les tenía vedado eso. No. No, no era. O sea, Dios no que no quería que vieran la verdad. No, no de, no no decía. Porque creó a la mujer para que el hombre no estuviera solo. Y si no se podía ver la, la, las partes íntimas, o pudentas, como vos decís... ¿Pudendas? ¿Eh? eh Pudorosas, si querés. eh ¿Para qué mierda? ¿Qué pasa? ¿Cuál truco? <risa> a ver... No, se recibió. Venía el pie. <risa> no, era para que disfrutaran de la paz y la tranquilidad del Sí, pero... Él. Pero desobedecieron. No, desobedecieron porque comieron comieron la fruta bueno, prohibida. ¿Dios qué le dijo? Hagan lo que quieran, pero bueno, ojito, ojete con la, la manzanita. Ojete <ríe> ¿eh? también. Pero escúchame ellos podían tener... Este... Ahora, vos sos Dios. Relaciones. No, no podías. No, sí, ni sí. en ningún lado de la Biblia dice que Adán y Eva tuvieron relaciones en el Edén. Sí, podían. No, no podían. Podían tener... Eh, ¿Cuatro o dos preguntas? Yo te hago dos preguntas, primero. Primero, ¿existieron realmente? ¿Vos crees que existieron? Bueno, supuestamente para mí es un cuento. Para mí es un cuentito que te explica cómo vino el hombre acá a la Tierra. Eso es lo que yo creo. O sea, ¿que vos crees en lo que te dicen los científicos que el mundo se creó no sé, hace no, 3 no mil sé, millones no sé. de años? No sé en qué por... creo en ese aspecto. Sé que hay un, Porque... alguien que está arriba nuestro hubo un Big Bang en donde explotó el universo y tuvo una masa el caliente el Big Bang lo pudo haber hecho una fuerza superior también pero bueno yo lo que digo es que a mí me parece que es un cuentito para explicar de años a cómo era que había empezado si fue real no fue real yo la verdad que no creo ¿real o no real? el programa de Canal 13 lo dio la y después la otra pregunta que te quería hacer y cada uno responde lo que le parece si vos si vos hubieras sido Dios Tenás estos dos cositos con barro y no te dan pelota cuando le das una orden qué hubieras hecho no obvio si yo soy dios, soy perverso, quiero quiero manipularlo como a, a, a mi antojo le digo no franco, jatela guille no no boca no salió campeón, no yo sabe que hubiera hecho qué. Agarro el barro del hombre, el barro de la mujer, vuelvo a hacer... Y ahí salió el gay. Otro... ¡No! Hago... Y luego reposar ahí que se seque. Y después cuando tenga gana... Veo, si el próximo no me da bola, entonces quiere decir que el que falla soy yo, ¿eh? Bueno. Perdóname, pero escuchá, además otra cosa. Los echó, porque todos empezamos con que los echó. Los echó yo te, te dije okay. que los echó. Váyanse y reproduzcan. Sí. ¿No? Y ahí sí, vieron debajo de la hoja de parra. Tuvieron dos pibes, dos varones. Encima le salieron malos, che. <risa> y uno caga... Los caga no, uno era los... buenito. Claro. Que ese es el que más bronca le tengo, ¿eh? <risa> al buenito es al que más bronca le tengo. ¿Porque se dijo matar? No, no, qué sé yo, ¿viste? En, en el lo sé todo te lo dibujaban un, un tipo muy angelical, muy buenito... <risa> Cara de y eso pobrecito. me Cara de pobrecito y, y, a, y, a, y a A Caín con la barba ¿Viste? Sí, Nació a... sí. sí, grande que... Caín Nació con barba Y, y claro, no le creció hasta los era, 20 pico Era tipo vikingo Caín claro. Era malo, turro ya Cuando lo sacó Ya sacota sacó hasta con el, con el escudo. Bueno, el asunto es que se pudrió todo entre los hermanos. Claro, y bueno, ya de ahí para acá la humanidad pero, viene. Pero, ¿cómo? pero está bien. Eran cuatro. No, y dos estaban claro. peleando. ¡Qué desastre! ¿Cómo? ¿Qué es la humanidad, loco? Además, te digo, ¿y cómo hizo caír? Se hizo y la tiró al suelo y creció. No, había otros. ¿Qué otros? ¿Qué otros? ¿Qué otro pueblo? Había otros, estaban por ahí. ¿Pero qué eran? Este, ¿cómo no puede ser si creó sí, al hombre y la mujer y que, entonces Había otros, creó... pero ellos eran del pueblo elegido. Ojo. Después Eran cortados? Después Dios se internacionalizó, digamos, o sea, al entró principio. La... Entró con la internet. Al principio. Estos son miedo, todos los otros unos turros, ¿eh? Era no, así entonces, entonces la Biblia miente La Biblia miente? le falta un pedazo ¿Sí? <risa> Perdió la circuncisión Bueno, basta, cerré <risa> no. Otro día seguimos, Boquita eh, bájame el volumen y vamos con Boquita Un minuto tenemos eh. Un minuto Escala siempre Eh, esto, esto que estuvimos hablando recién daría para que viniera un pastor, un cura... Con sentido del humor. Con sentido del humor, lo obvio. Un cura y un este rabino, un rabino. y un... Y un sheik. Este, musulmán. Musulmán, un sheik musulmán. Como para que no estuviera ninguna religión. Sí, los musulmanes no sé si les gusta mucho hablar así de, de Dios. Bueno, ya viste lo que pasó con Charlie sí. Hebdo, pero bueno. Bueno, pero eh, se lo invita y se le pregunta. Mm. Uno es curioso y, y se hace pregunta. ¿no? Claro. Bueno, Además yo... que eh, para para no hacerlo tan este denso, uno le aplica una dosis de humor. Bueno. No quiere salir reverendo. Boquita. Boquita, Boquita hizo lo que tenía que hacer este hace cuatro fechas o cinco fechas? Sí. Jugar como jugó ayer. Eh, como jugó el domingo. Sí. Así simple, no hay mucho más. Contra un independiente. Un independiente que él estado ausente. Está bien. ¿Qué toca un... supo sacarle provecho? Porque Pero... cuántas veces enfrentó a esos equipos y no ganó. Pero un Independiente que venía con uno pergamino de que venimos hace 14 fecha, te venimos volteando muñeco a los locos. ¿Y? Sí, dejó el orgullo en la Bombonera, Independiente. Exactamente. Orgullo y pasión. Sí. Ni la pasión ni el orgullo. Sí. Dejó los dos ahí. Lo Hay que Hay que darle las gracias a Boedo, ¿no? Sí, también. No, hay que darle las gracias a Batalla. Bueno, Batalla y Rossi es otro tema. ¿Qué falto de arquero que está el fútbol argentino? No hay arquerazo no hay más arquerazos Bueno, que estén jugando acá en, en, ¿Y si en está, el país. En, en el país y en el mundo. o sea Estamos no, hablando país, de Boca y River, que tenían escuelas de mundo, arqueros. En el mundo tenemos un Wilmar Caballero que... Está bien, tiene 35 años, pero es un muy buen arquero. Tendría que ser el arquero de la selección, ¿Qué eh? te estoy diciendo? Estamos hablando de pibes, batalla es un pibe muy joven y otro y bueno, otro tanto. Bien por o sea, Gallardo, bien por arqueros. Gallardo y bien por Guillermo de darle la posibilidad de estar en el arco, nada menos que de Boca, de pibes tan jóvenes. Yo estoy de acuerdo, que son eh, apuestas no, a futuro, ¿eh? No no tienen el nivel que supieron tener los arqueros de River. Bueno, de a lo mejor vos no te olvides que también, bueno, Rossi dio una muestra de, de, de carácter cuando lo pusieron en el Boca River de la cancha de de River, ¿no? Sí, y una muestra de estupidez cuando Huracán Boca. Pero bueno, está bien. Está bien, pero eh, a ver, todos somos este humanos. Recién lo acabamos de decir, todos tenemos errores. No, el, el arquero de Boca no puede ser humano. No. <risa> No ya no está más, ni ni un Tarzán que se colgaba de la gana. Roma liana. no era humano, Gatti ni, no era, Gatti ni, no era un arquero para Boca. Esto algún día hay que discutirlo profundamente como a Daniel, ¿eh? Gatti no era un arquero para Boca. Pero convenció a hinchado de Boca, es increíble. Un una tipo... vez, una vez te digo una anécdota, una vez le sí, tiraron no una, una escoba le tiraron se de la hinchada y se puso a guerrear en la cosa y sacó el aplauso de todo el mundo. Qué ah. bárbaro. Bueno, Serres. Eh, nos vamos retirando el, el Mañana entonces Observatorio de sí, Noticias Sí, que me robaron la, la visita Porque El jueves entonces Visita exclusiva de la bocina de mi barrio Leonardo Farías, el juntista sí. Y el viernes sabes de que tengo ganas Gracias, chau